it scream, the dreadful bones crawl upon the crump of pain. Bueno, a ver, me se siente bien, sí, me se siente bien. Buenas noches a todos, que lo primero que hay que decir, buenas noches a toda la gente que tea sintiendo anedonia, que posiblemente no haya ni de sintiendo anedonia. por dos motivos, esta noche y por dos motivos diferentes. Uno y que Les las dos semanas pasadas, los jueves anteriores, no fui en anedonia, Non no en anedonia. Claro podéis decir, bueno, ¿vale? que tiene que ver eso, para pa que estén sintiéndote esta semana o no. Bueno, pues ganedonia... Bueno, todo dependerá si esto si este programa responde a un, un programa de, de reforzamiento. De razón. de razón con ficha o de razón variable. Eh, eso quiere decir que si a ver, vosotros imagináis, sentís un programa, siempre, ¿no? Cuando un día es el que en una misma hora, sentís si. Ese programa, el que sea Y de repente un día no está Bueno, pues no pasa nada Pensaréis, bueno, qué sé yo Estoy taramalu ¿eh? Porque no falla nunca Entonces, bueno, que ya es raro y tal A la semana siguiente volvéis a ponerlo Y vuelvo a notar, de hostia, no, pues si Este oye es rarísimo porque no faltó en años Entonces igual va a ser que Igual va a ser que no va a hacer más el programa Por si acaso La semana siguiente, sentíslo No, que va, o sea, yo creo que ni lo sentís, lo prendes un poquitín no espera nada, nada, que va, que va, ni de coña, estoy de short programa eh, y tal, morrería o qué sé yo, eh, de xero. Eso ya sigue de razón, de razón Fisher eh, o sea, sigue si, si que siempre, siempre está ahí, eh. Eh, pero claro, puede ser también de razón variable, de razón variable quiero decir eh, que, que ya como los güeyes del Guadiana, de eso que sale, que vuelve, que tal... que no sé qué, entonces claro no estáis seguros nunca de si llegue de, de si que dexé, porque en mi caso yo creo que llega razón variable, no sabes nunca si llegue de si el programa, si llegue que estoy tomándome un descanso de los míos, entonces bueno a lo mejor alguien alguien sí que alguien sí que sí que siente sí que siente el programa, aunque otro problema, ¿eh? otro problema llegue es el que lo quiera sentir por en la luz suena suena muy mal suena muy mal el el el el analógico. Entonces es igual hay hay alguno que que puso el 107.3 de la frecuencia modular la radio cucaracha, ¿eh? pensando que iba deba, que a deba sentir anedonia, ¿eh? que iba a sentir que al al anedonia miserable y a lo mejor dice, hostia, para para sentirlo así no paso de todo, Mira, paso paso paso de de sentirlo. Otra cosa que podéis hacer y es eh, poner el el internet, la emisión en, en, en digital. el, el www.rdiokuk.org porque si sí suena bien ¿eh? bueno, digo yo que suena bien porque no lo sentí ¿qué opinas tú, trovador? ¿suena bien o no suena bien? yo mmm, en analógico no lo recomiendo ¿eh? porque está sonando muy mal. Suena muy mal pero en internet yo por o sea, lo que yo sentí, sí que sí que se siente bien ¿eh? nada, pues nada, hoy convertiremos unos en una radio digital y, y ala que manda huevos porque subimos la potencia gastamos un pastor y suena peor y es una cosa ¿eh? no sé si, si podemos es, sacar de alguna es invertir en pérdidas ¿eh? sí, efectivamente claro, la cosa es invertir ¿no? lo importante es invertir lo importante es invertir además, oye, pues pérdidas un alguna escuela de, de economistas diría que está bien, porque así si no furrula, pues tenemos que invertir más y el dinero mueve ¿eh? no, no, nosotros damos de, de comer a, a, a los, a de los pelle, patos ¿eh? sí. <risa> no, pero creo que tiene solución ¿eh? creo que es, es un intento de que suene mejor, que salió mal y, y suena peor hay bueno, pues, que, que tener paciencia lo más normal del mundo más si más intentes del... que furrule mejor, pues que furrole peor no pasa, no pasa absolutamente nada y, eh, y una cosa normal que pasa mucho, además en esta radio pasa muchas veces, eh Yo creo que desde, no sé, los el, últimos siete años, sí, por bien, lo menos... El hecho de que se pueda escuchar bien en, en analógico, que por cierto hay una pequeña gran conquista, que es que estés con tu transistor y aparezca Radio Cuca. Hostia, eso oh. Sí, que eso, bueno, eso es una, un pequeño salto adelante. Pero yo las últimas pruebas que hice, ni siquiera el lector se para, no n va tan bajo que no, no distingue ninguna frecuencia. entonces eh, bueno es un milagro laico que se nos escuche normalmente <risa> entonces que, que se escuche mejor no sé si será una utopía pero parece que cuando estamos a punto siempre siempre pasa siempre pasa algo de alguna cocina pasa pero bueno es qué vamos a que vamos a hacer que que estaba pensando yo una cosa ahora trovador que llegué, eh, respecto a la última vez que que tuvimos tú y yo aquí compartiendo micros estamos en una situación inversa por Porque ahora allí estuvo el que está forjado. Ah, sí. <ríe> y soy yo el que forjado. Ha... Tú tienes ocho trabajos. No, solo tengo cinco. Solo tienes cinco. Bueno, en realidad no tengo cinco. Tengo cuatro nada más porque hoy confirmamos el quinto. Pero el que era el cuarto fusionóse con el tercero. Ya, yeah, bueno. De pues manera bien, que, bueno, cuatro nada más. Vaya vergüenza, tío. No, vienes del futuro. Vienes del futuro, que es un sitio interesante. Sí. Regreso al futuro. ¿eh? Sí. Tú eres de esa. de esa gente que tiene acumula mini jobs, que mini es jobs. que es el futuro de concepto. que nos tiene deparado sí, la ciencia económica. Yo con eso porque yo un concepto la palabra está en inglés, pero yo un concepto que se que entiende me en Alemania, ¿no? Sí. Es eso es una tío. cosa de las sí. sí. marcas no, bueno, yo creo que es una cosa de De muchos países, yo creo que en Inglaterra también. También está. Mini jobs? Y yo creo que en Estados Unidos está súper extendido ya desde la de, desde okay. los 80 que salgas un trabajo y vayas a tu segundo trabajo. Ah, pero, pero al cuarto, tío. Al cuarto ya, pero bueno, es que aquí somos, ya sabes que somos más papistas que el Papa. ¿no? Si el tema es tener mini-jobs, pues nosotros los vamos a tener más, más, minis, más todavía que, más que minis los anteriores. No, ah, bueno, no. yo tengo. Este que se fusionó ya eran más para dos semanas la, la fusión, pero pero casi parece un job, ¿eh? Yeah. Más conviene yo porque no no llega todavía el job. El sí. job sería en las 40 horas. Quedó en 30, pero bueno, oye, joder, los semanas era 30 horas. ¿eh? Pasa que si me pongo a sonar los demás, todavía no llego a los 40, ni yeah. siquiera. Pero no, bueno, oye, en que... fin. <ríe> sí. Yo creo que es el, el, el futuro, pero es el presente que está entrando a toda sí. velocidad. Y no sé hasta qué punto ya era también para algunos el pasado, porque yo, trabellinos de estos, yo creo que... metan tan exagerado como ahora, no, pero pero sí que muchas veces tuve trabajos de, de, de media jornada, pero claro, ahora que tengo... Hostia, tú sabes lo que llega que te llega el, el papel y el informe de la, de la vida laboral, eh? y donde te pone el... suena un ruido de fondo, allí que está aquí el... Está el trovador, te preocupado buscando ver... no Es que yo soy muy maniático, yo tengo si no, que no, no, escuchar ¿no? muy claramente que es el por los cascos, porque si no me despisto. <risa> no, pero bueno, de todas maneras son un ruido de fondo si es no sí. que son bueno, en todos los programas, es este también. Es que estamos pensando. ¿eh? Eh, eso, o sea, eso, que eso, eso. que pensar y que, que... Y el cerebro... Estos no ¿no? son nuestros cerebros eh, privilegiados los que hacen este ruido. Eh. Si no te hace ruido el cerebro, entonces es que eres un directo. Claro, está... <risa> Y a la bomba. Si, si no te fue el ruido del cerebro No tienes derecho ni a tener un minillo chaval. O sea, Ni, ni para eso, no vale ni para el minillo Las ¿Eh? entrevistas van a ser en silencio Exactamente o sea, van, eh. van a escuchar el ruido de tu cerebro <ríe> De aquí en adelante yo voy a traer a la gente Y voy a decir, ¿eh? tú siéntate ahí Y yo quedo aquí mirando para él. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este qué lo hacía el Quintero? Ah, y también sí, sí. Quedaba, entrevistador quedaba mirando por, por los entrevistados están que los entrevistados dije joder qué pasa movido no. ahí está Pues me sé sí me sí. sé sí. eh, pues sí, sí. y uno pone técnica de entrevista eh. sí no está bien está entonces ¿sabes? uno pone eso aquí sí. ver, Ven, qué usted cómo lo ve de algo teo <risa> <risa> no al tenías no tenía mal Entonces, Oye, claro, la vida laboral tuya es... Eh, ¿Qué son? ¿Ocho folios? O... La vida laboral flipes, tío, porque todavía no llega... Yo llevo tiempo diciendo en este programa, porque a veces falo de ella, y llevo años diciéndolo de que tengo casi cinco años de, de vida cotizada sobre mi vida laboral. Pues claro, es que son... Lo terrible es que sigo teniendo casi cinco. <risa> si no corre el tiempo. <risa> Joder, claro, con estos mini jobs, ¿qué coño va a correr? Tú date cuenta que, por ejemplo, el de los trabajos que tengo, el más... Cualificado en el que estoy de eh, mayor categoría, Ves que en la vida luego la venta a la categoría y tal, pero claro, también te viene el porcentaje. Sí, yo muy triste ver que el porcentaje llegó un 0,05 de la jornada total, yeah. pero bueno, oye, en fin, yo lo, que, yo lo que hay, lo que hay. En el sitio en el que llevo un año trabajando, creo que todavía no sumé dos días, ¿eh? claro, no sumaste dos días, claro, y creo ah, es que eso. Por ahí van los tiros ¿no? El futuro El futuro el futuro está aquí Yo acuerdo antes cuando te contrataban Y joder, yo creo que por vergüenza Torera de, de, de las propias empresas Oye, pues aunque el tu trabajo No fuera a cubrir La jornada, pues contrataban en jornada completa o, o bueno, si era ya muy exagerado Que fuera una cosa muy curtia Pues contrataban también de jornada Pero ahora ya no se moleste. No, es pues que ahora la dinámica es contratar por, por horas. Claro. O sea, por horas y ir acumulando... Oye, yo conozco un caso que por minutos, tío. ¿Por minutos? Sí. Eh, estos de, de la OGT, que son buena gente y... Mira, ah, la UGT, sí. Trabajador. sí. A los formadores para los cursos pagan ellos, contrátenlos por el tiempo efectivo del curso. Es decir... Por las horas, ¿no? Eh, ni siquiera... Los 20 minutos de descanso... Se lo quitan. Se lo quitan. No están sí. contratados por los 20 minutos de descanso. Lo que hace es ser la unión general de trabajadores. Hostia, es... ¿y la unión general, tío? Es una bueno. unión general, efectivamente. ¿no? ¿Tienen... ¿Qué, ¿Qué más, Allí, eh, ¿Qué más con que... luz y taquígrafos, ¿eh? Ah, y, A y... saber cuánto dinero se habrán llevado por gestionar el curso ah, ese Claro, y tal, claro, claro. Otros... Y tres meses, y, y tres Me lo contaba bueno. la, la rapaza que me dio clase en la última vez. Dice, no, si yo el tiempo de, del pincho... no lo no lo cobro. el OGT no lo, sí. no lo cobra yo cosa curioso porque vaya, oye el, el trabajo de formador a mí siempre me llamó la atención una cosa que hay que contraten de formador y bueno contraten de profesores del curso claro nada todo el mundo obvia que, que para poder dar un curso tienes que preparar algo las clases no se preparan soles entonces bueno pues lo normal sería que te, si el curso dura cinco horas que te contraten por los ocho No, ya te contrataba y solo por los cinco. Que yo siempre dije, bueno, dentro de lo malo, paguen, paguen bien. Ah, sí, la hora pues, sale bien y claro, tal, pues claro. te puede compensar. Ahí está. Pero ahora ni siquiera, ¿sí? por lo visto, el, el convenio de formación y es miserable del todo. Y ¿sí? una, cosa, una cosa curiosa. Yo, bueno, que consta que, que de, los, de mis cinco, bueno, ahora cuatro mini-jobs, dos de ellos seguramente impliquen... preparar en mi casa en mis tiempos libres eh, yo creo que más durante más tiempo que, que el que voy a estar trabajando sí seguro sí sí sí y, y es muy posible la tendencia ahora es es esa es trabajar para ser pobre no sí, básicamente sí. Y <risa> en, o sea, para ser pobre total o sea no para o sea, son trabajos que uno tiene que hacer porque no no queda más remedio yo hace no sé si era un año y medio Yo me despierto con la radio y me desperté con, con una noticia que me llamó mucho la atención, no recuerdo los datos exactos, pero en Francia hay un harto porcentaje de de los trabajadores que no tienen no tienen domicilio. Es decir, no, no es que compartan piso, ni siquiera. Viven en, albergues o en. Joder. O sea que son y eso es un poco No, ya pasan en inglaterra si te vas a cuánta gente de la que se fue de aquí o de estas leyendas urbanas de la gente que tiene que huir de aquí que sigue pasando diariamente de gente que se tiene se tiene que ir pues eh, acaba oh, en un principio para empezar empiezan viviendo en albergues y tal pero eso es una cosa ahora ya bastante bastante extendida y, y o sea como han, como los trabajadores antes eh, cuando ...íbamos de, de pensión... ...que eso, eh, que eso es impensable... Eh. ...porque hay que pensar que... ...que cuando un trabajador iba de pensión... ...y eh, porque ganaba... ...lo primero yo porque ganaba bondo como poder sí, pagar sí, la pensión... ...o sea, eso, o sea no, eh, tiene que ver pero no tiene que ver... ...pero ir de pensión antes significaba que un peón... ...iba de pensión y pagaba la pensión... ...y pagaba el desayuno, la comida y ...ah la bueno, cena. claro, claro, por supuesto... ...y bueno. todavía ganaba dinero... claro, claro... ...entonces ahora si, un, si tienes que entrar a trabajar en un sitio... ...y tienes que ir a una pensión... Pues seguramente tengas que aportar tu dinero ¿Eh? al final de mes. Mira, un ejemplo de esos, eh, yo estoy viéndolo. Yo sabes trabajador que de alguna vez marché me emigré, emigré casi 130-150 kilómetros para pa trabajar. Y efectivamente paguéme un piso y pagué la comida y estas historias. Y bueno, pues oye, todavía, todavía rentaba. Todavía rentaba aquello. Pero que ahora, veo ofertas similares, pero a cambio de una cantidad de dinero que no me permitiría hacer eso, eso y, una cosa, y una cosa curiosa una cosa verdaderamente curiosa pero bueno, como tú dices el futuro ya está aquí o sea. sí, la, y, no, y decías tú antes una cosa que es verdad que es que hay gente que lleva viviendo en el futuro bastantes años sí, ¿eh? sí, sí, claro porque que sí. eh, esto, esto es todo palotino, el que haya sido autónomo, pues por ejemplo sabe hoy sale un señor en, en la televisión caso muy interesante de, de cómo funcionan las cosas un señor que tiene una tiene que hacerle una operación al corazón le dan tres meses de vida y una lista de espera de nueve entonces el médico le dice vaya usted a, a operarse a la sanidad privada que le cuesta 40.000 mil euros entonces él te dice no es que no los tengo usted bueno. de qué trabaja y dice no yo estoy de baja y dice pero bueno se que yo soy autónomo entonces ...estoy de baja, cobro 700 euros... ...y tengo que pagar 336... A, a, ...por terrible. mi cotización... ...es decir... Eh, ...estoy por debajo del umbral... ...de la pobreza y soy un... ...un, un y trabajador... ...y a morrer, ¿eh? no queda otro... ...pero bueno, yo que estas dos semanas... ...llevo así un, un largo historial... De, ...de consultas... ...médicas y... y ...ambientes oh, terribles... ...porque si va uno a la seguridad social... la A, a lo que sea pues sí, hay bueno, un ambiente horrible es horrible tío y se respira una tensión y ¿no? si, si vas al hospital mismamente te das cuenta de, de lo que está pasando que es que es un proceso de, de liquidación con el cambio a este hospital nuevo es muy recomendable que nadie se ponga malo en los próximos cinco o seis años y porque porque no, sabe, no se sabe lo que te puede pasar o sea te puede pasar eso cualquier terrible, cosa tío, es una terrible. descomposición total sea uno crítico o no con lo que con lo que se puede hacer allí hay gente que hace un grandísimo trabajo y tal y, y no les dejan hacerlo o sea que, que es terrible que, ahora mismo además en el hospital un ye que veas que bueno pues que tan preocuposo qué tal y que respiras una tensión una tensión tremenda en el momento en que intentas de decir la palabra a alguien sí, sí. ya se se está como latente ahí o sea está a, todo el mundo a punto de saltar Sí, sí, pues sí, o sí. yo que salto poco. Esa es la sensación of, que da. Sí. Yo, el otro día ahí en esto de la Seguridad Social para el, revisar la baja y tal, había un ambiente casi había un guardia de seguridad, pero deberían estar los antidisturbios, o sea, debería, porque había un clima de de máxima de máxima tensión, además muy razonable porque la gente la gente tanto de un lado del mostrador como del otro, pues la gente está realmente que, que mala, mosqueada. Tía. Yo solo no sé. Seguramente en la educación pase pase algo sí, seguramente parecido sí, en una situación similar. Sí. Pase algo parecido. Hombre, yo veo la diferencia un poco de lo que es el tema sanitario que los trabajadores de la sanidad hace tiempo que dieron un salto que a la educación le cuesta mucho más dar, que es eh, eh, no ya no reivindicar cosas salariales ni no. ni tal sino el, el mero hecho de que exista ¿no? que, que hace que la gente tenga <risa> cierta empatía con ellos, eh, la educación eso eh, bueno o, lo de la empatía o no pasó pasa menos lo de empatía con ellos no, no sé no sabría sé no. yo que decirte porque <risa> por lo menos actualmente la mayoría de la gente con la que falo odia a la gente a los currantes de, de no. la sanidad tiene un cierto sentido en el en, a ver yo siempre siempre hago una gran distinción entre los trabajos que son los trabajos en los que trabajes con cosas y los trabajos en los que trabajes con personas siempre digo que los trabajos en los que trabajes con cosas pues hazlos mal pues, pues qué sé yo pues yo cuando trabajaba en la construcción si rompía un ladrillo joder, pues roto quedaba y luego venía el encargado decía cago oh, un dios cago oh, no sé quién es el hijo puta que rompió este alero me la sudaba pero claro, joder, si trabajas con personas no puedes hacer eso eh, yo creo que puedes puedes no sé, debes buscar otra manera de protestar si quieres pero la protesta no puede significar eh, especialmente en, en el tema de sanidad tío eh, que, que estás tratando con gente que está pasando mal, muy mal en muchos casos eh, entonces claro, digamos que eh, se, se retroalimenta así eh, ese odio ese convertir las cosas como en como en dos bandos, los usuarios y los funcionarios por el otro lado. Y no sé, a mí dame la sensación, yo una pena, estratégicamente llevo un error enorme porque el enemigo huye otro es, es, esos dos esos dos supuestos bandos no son más que, que dos partes de, de lo mismo ¿eh? y de bien, de bien estar de, del mismo ya pero, pero bueno Pero bueno, yo soy el primero que el otro día, eh, para 15 días, tuve que dar atención al paciente y, o sea, <risa> o encendidme, sea, porque ya normal mal, tío, te enciendes. Es una gente que, que está ahí, pasando de ti absolutamente, o sea, que entran las cosas por uno y salen por otro. Posiblemente no tengan más remedio, pero, joder. No es... Hombre, eso, eso pasó siempre ¿eh? y yo creo que tiene hasta cierta lógica y sería un poco fariseo pues no no reconocer que cualquier persona que haya trabajado en, en cualquier sitio cuando ve un sitio público pues te enciendas un poco no porque Uf. porque hay cierta eh, Me lo puedo... a veces cierta falta de ves cierta falta de vocación en en las cosas y y, y te y te enciendes porque porque es normal sobre todo por ejemplo yo que esta última temporada tuve que ir a sitios privados y sitios sitios públicos pues es triste ver que funciona mejor el, el sitio privado o sea eh, por, pues será por hay diversos motivos o sea pero pero es triste es triste verlo ¿eh? es triste verlo entonces eh, eh, también son cosas que, pues que se tienen que Lo malo es la mayoría funciona por el miedo. Sí, claro, porque por es el como el cualquier otra... Cualquier claro. cualquier empresa o cualquier tal. Entonces la gente está allí y, y, y hay muchos más medios. Claro, tú pagas lo que sea, ¿no? Por el motivo que sea. Pero yo creo que, joder, precisamente tendría que ser al contrario. que Debería ser, que el, debería ser al revés. Ahí donde los medios son colect o sea, colectivos y, y pues debería de... Incluso en una situación... como la que hay ahora que yo creo tiendo a pensar que, que se podría podría suceder y que se podría dar ese salto y que igual en algunos sitios y se se da de trascender un poco esa esa guerra civil aparente de de tal y, y volcarse el doble no o sea entre, por por los, precisamente por la situación por la situación que hay es bastante Yo estaba pensando en el paisano este que te decía ahora que le sí. que pasó y tal, que el propio paisano lo reconocía y dice: No, no, esta, la cardióloga que me atendió no tiene ninguna culpa. O sea, yo sé que no. Que no. Que no puede. Que no puede y tal, sí. que, que más quisiera ella. Pero los que sí tienen culpa son los que ahora que lo hice público están diciendo que me dijeron 180 días cuando a mí me dijeron 9 meses. Es decir, <risa> que el mismo miedo, la misma. Eh, o sea el mismo mecanismo de control está presente ahí no o sea eh, a ver si lo explico es la quinta columna todo el desmantelamiento que se está produciendo en lo público eh, podemos querer verlo o no pero viene desde dentro o sea, desde es, dentro del, del, del propio desde dentro del propio sistema Sistema público, o sea, eh, o son los mismos políticos que a su vez son los consejeros de tal, de cual, o sea sí. que entonces hay eh, especímenes de estos en, eh, en todas las partes, o sea que no, y así lo están haciendo, aquí ahora se hizo el hospital este y el cambio de un hospital a otro es lo que ya va a acabar de dar La, la puntilla. La puntilla, o la sea... Puntilla. Eh, coño, puntilla, coño. supuestamente se cambia para mejorar y, y va a ser para... Increíble, porque para, para, está, para, está, para está sonando el teléfono, esto no es normal. A ver, un segundo. ¿Diga? Oye, perdón, que es lo que es Incio? Hola, Incio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, es que veo que está sonando muy mal y tal. Le voy a llamar a Richie. Vale. Entonces quería decirle qué es lo que está mal. ¿Ustedes va. tú la mesa...? Sí. Las suben bien las A ver, las lucecinas suben muy poco Tío, Sube nada Tercer, cuarto nivel No pasan de ahí Del, del 22 ¿Para para que te... Los potenciómetros, los potenciómetros de... están a tope Mira, ahora mismo porque te pegas en la idea eh, Javi acaba de subir el, el potenciómetro del Ubuntu Y bueno, el ruido este De fondo y el sortecedor Y los micros eh, están a tope Que, Para que te fegas a, a la idea O sea que Que está la cosa realmente chunga ¿eh? vale. Pero bueno, ¿se nos oye? Por lo menos Mal, mal, muy bajo Y yo todo caña al, al cassette Claro, con la ley Bueno, anda, pues nada, no pasa nada Nosotros seguimos aquí, que estamos de cháchara sí, sí, Vale, tío, pues muchas gracias Venga, Nosotros, venga Hasta luego Nah, bueno, ya, ya más o menos lo, lo sabíamos, lo un... que suena como culo, pero bueno. Oye, pues nada, ya que se... actuamos en condiciones peores. Sí, ¿no? yo creo que sí. <ríe> esto si es un, un tiempo alguien, que asustarnos Si alguien, <ríe> hay alguien al otro lado, pues, sí. pues lo sentimos mucho. Ah. Estamos diciendo cosas que, que se saben. Yo creo que esto lo pensó todo el mundo, cualquiera que haya ido ahí, sí. o sea, que es un, tampoco... va a subir el pan por lo que estamos diciendo nosotros aquí o sea si no nos escucha nadie pues <risa> tampoco pasa nada tampoco pasa absolutamente nada ¿no? bueno mira y pone un dos pero bueno uno somos nosotros y el otro James ¿sabes? sí bueno no, obvio sí, pues <risa> bueno. ya sabemos estamos en familia bueno, pues luego voy a, voy a sentir la grabación a ver si a ver si pues la grabación puede sonar bien puede sonar bien o al mejor bueno no sé a ver Dito que tengo un disgusto tremendo tío no ves Entonces... es que yo contaba siempre eso de que aunque no sintiera nadie este programa que no pasaba nada porque las ondas de sí. viajaban en mierda tío. ¿Qué pasó? Estuvo explicándome el otro día el, el, el nuestro técnico el Richie que no no que, una, que rebota en la ionosfera y que de aquí no salen una onda serpiana ni para dios que salieron las del Fines sí. porque las mandaron específicamente para que salieran por el espacio pero <risa> pero los nuestros no. que no, tío. Oye, pues yo la verdad es que ahí siento contigo, tío, porque a mí me tranquiliza pensar que, que esto que estamos haciendo aquí no va a perturbar <risa> más allá de la nueva esfera, porque realmente... Que vale, yo yo bueno, quería que lo sintieran los, la vida extraterrestre sí. para que supiera cómo era esto. Oh, joder. No, me joder, me vivo. Tío, me un importante, ¿eh? Sí. No, no, pues yo la verdad no, no es un tema que, que sí. casi lo, lo agradezco. Joder. <risa> Pues yo quedaba muy tranquilo, teo cuando marchaba de aquí y no tuviera ningún sintiente, el, el tal decía, oh, no pasa nada porque esto va a la velocidad de la luz corriendo por el espacio y qué sé yo, dentro de una serie de millones de años, pues a lo mejor de algún... En alguna cultura en algún planeta pues sientes tres cosas que yo digo y montas la de dios porque sí, yo no, una... me cago <ríe> mi manto ¿eh? eso ya lo dije yo eh, 2500 años ¿Eh? pues un disgusto que no me veas pero bueno anda pues nada. Ah, y lo que yo siempre digo aquí, no es que yo siempre digo en el programa, cuando digo una cosa, digo, qué sé yo, igual tú diciendo una fatada y el que sepa de esto, va burrada pues este y un caso... Un caso obvio, de claro. que vino un especialista y digo, estás haciendo... Uno que sabe un poco del tonto. tema y digo, no, no, eso es mentira, pues, Vamos a hablar con los técnicos. Y, ya te y, digo, eh, tío. plantearte tú las hipótesis y... y, y, y Cago en la mar. Yo, yo ya ves que no, yo no voy nunca al médico precisamente por eso porque estás bien, vas para allá sales fecha una yacería yo fui el otro día a un reconocimiento médico porque no me quedó otro para entrar a trabajar y resulta que tengo arritmia, tengo... y poacucia tengo una de dios de cosas los varmás son achaches <ríe> no, para pa flipar chabolín, tienes esto Ey, chabolín, chavolin has de mirarte eso chabolín, chavolin has de avisar al, al médico de cabecera yo, bueno me, me, en fin no. <ríe> joder no llega plane no llega plane hace tiempo que no voy que no voy al médico bueno, hace años hacía pero años y años y años tío que me no iba bueno una vez habrá como 3 años Tuve que ir a urgencias que tenía una bronquitis Tenía yo miedo de tener una pulmonía o algo Y nada Era bronquitis nada más medicación Está no, muriendo gente ¿eh? de la gripe A ¿eh? callo, que Un chaval un... de 36 años Joder, de mi barrio, tío sí. sí sí sí Yo no lo conocía, no me doy cuenta Pero bueno, mi madre, mis golos los, los Conocían perfectamente a, a la familia y tal Supuestamente más un, un rapaz que, que no tenía ningún tipo de nada No, no, no cayó enfermedad. en una semana además Sí, sí, sí La historia allí que el, el rapaz este por lo visto ya era camionero y estaba estaba yo haciendo algún trabajo y tal y llamó a la empresa para que fuera alguien a buscarlo allí al camión porque él no se veía para pa conducir y nada, vino para acá, tuvo unos días en casa, marchó, tuvieron que meterlo para... tuvieron que ir a y morrió de un fallo multiorgánico es tremendo, tío, morré por gripe y, y la hostia Yo creo que hay unas metáforas más de los tiempos, tío. La, la gripe A aquella que iba bueno? Sí, sí, sí, sí, claro que sí, tío. Claro que sí. ¿Hombre de tú que el, claro que sí. el programa de la, la, de la conspiración sí. ahora tenemos dos, tenemos dos, tenemos no, sí, eh, estamos, estamos bien equipados. ¿eh? Seguimos no, teniendo lo, que eh? las que eran que estaban cepas eran cepas preparadas, preparadas y, ah. tal. y no a me lo mejor sí, sí, sí. Cuando surgió este tema yo trabajaba con auténticos especialistas en el tema y tiene que ver con aquellos campos de concentración que ah, están sí, haciendo no, en Estados Unidos. ¿no? Para la gente que no se, que no que se, no se vacunaba. Se vacuna. ¿Eh? Pues ahora seguramente para crear estos problemas yo voy a voy a lanzar desde aquí una teoría de la conspiración que bueno, pues, fácilmente puede ser ¿eh? puede ser tenida en cuenta. Que llegue ¿eh? Eh, como la gente no trajo con el tema de la vacuna eh, no les vendieron diréis, pues ahora ves jodebo y vamos a poner... Un virus todavía peor, más chungo para que tengáis mil pues, vacunes. todos ¿Ya? digo yo, puede, no ser? ¿Puede ¿No? ser, ¿sabes puede lo ser. peor? Que llegué, eh, eh, acabo de inventarme esta teoría, pero me la creo. Te la puedes creer, según la acabo de, de sentir. Digo yo, estoy perfectamente plausible. Te la puedes creer, tío? estoy una cosa. Ah, coño, una cosa que tenía muchas ganas también de comentar contigo. Viste el otro día en ¿no? la Nueva España eh, que salió la noticia. De que en las playas de. creo que lleguen de Villa Viciosa o de no sé dónde, con esto del temporal, que llevó la arena y tal, y encontraron pozos, fosas comunes de Galipote. Sí. Y, y yo, según lo vi, dije: A ver, esto pasó en Villa Viciosa por ahí, pero puede pasar perfectamente en cualquier otra. O porque... sea, que, que los trabajos de limpieza había consistido en eh, hacer agujeros y tirar allí sí, mierda. Sí. sí es más, los vecinos decían esto estamos casi seguros de que llegue el prestige, claro, bueno de de aquella época porque lo que había aquí no era del prestige bueno saber de, de lo que llega pero sí sí pero sí oh no además hay un tema ahí hay un programa muy bueno aquí de esta radio del de, último programa que hizo que hizo Gabino ahora del desván del del guaje en Radio Nava donde explica lo que es Traxa y Traxa ahora mismo es una tapadera de dinero negro y de inversiones. Toda esta gentuza que que, que se está haciendo de oro con, eh, con la crisis. Eh, hace tiempo, las grandes constructoras y tal, hace tiempo que todo su capital lo invierten en, en la transformación, transformación agraria. Joder. En, en diversas empresas de transformación agraria. Porque ahí es donde está la pasta de la Unión Europea. Entonces <ríe> es, eh, mismamente... Eh, los bomberos y los pues bomberos en Galicia son privados ya o sea los, les, todo todo ese tema y, y yo creo que el Prestige fue el, el primer gran pelotazo de aquello fue aquello fue el descojone ¿no? que fue los más Porque pringados de todos ganamos una cantidad de perros ganamos dinero increíble. nosotros cuánto habrán ganado esta, era, esta a gente? Ver, era Traxa subcontratando a una constructora mm. Que, que quiebra, una constructora que, que, quiebra. Que, que, que hoy en día quebró ya. O, sí, no, no, quebró totalmente. Acabó ¿sí? haciendo un balneario la constructora. la ley. Es que no, no y nosotros, quiebra. que ya tenemos los más pringados, porque ya los puñeteros sí, sí. peones rasos, haríamos una pasta increíble. O sea, cuando no ganarían los demás? Sí, sí. cuando no ganarían los de Traxa para poder permitirse pagar aquel pastón claro, a la este, constructora? ese dinero estaba gestionado por el Ministerio del Medio Ambiente, que a su vez, si miras quiénes eran los accionistas y tal, serían las mismas empresas que a su vez financiaban porque en esto no hace falta ser conspiranoico, ¿no? Cuando uno habla de eh, joder, esto es todo muy animado, ¿no? La gente pues venía escuchándonos en el coche bajo y ahora en la web de, no se puede, ya me pasó a mí el otro no día, se puede el otro en la web día no pude escuchar el partido de baloncesto tampoco. Ah, de, qué de putada. Esa, bueno, pues entonces o queda la grabación curiosa o jodioso porque esto encima no va para para el universo que yo pensaba que sí ahora se oye bueno no la grabación está quedando porque porque sí en el alternativo ¿En el se alternativo escucha bueno anda vale, vale. y oye Will que, llámate Will porque pone West Will siéntese bien o, o en el alternativo porque sea lo mejor y que la grabación está quedando está quedando curiosa ¿eh? por lo menos pues ponela ahí queda en el queda en el archivo tío que ¿Qué dice? Ahora sí, en la alternativa, ya da todos otros botones y con el último funcionó. Bueno, pues ya sabéis, joder, de ahí directamente al último botón. Hay que dar a todos los botones. <risa> no, que den al último botón para a dar a los demás. Hay que luchar <risa> para escuchar la radio cucaracha, <risa> hay que hay que sufrir. Ah, mira, pone pues no que suena bien. Eso, eso, bueno, eso, pues eso eso nos alegra. Pues si suena bien, nos alegra mogollón, porque dado que estoy en un buen sentido, ninguna civilización extraterrestre, pues al vale más que, que se sienta que se sienta bien aquí. Más, ah, préstame, hombre, pone aquí. Con el volumen al 100% suena como el 20%. por bueno. eso es maravilloso, ¿no? <risa> sí. Eso es como los míos, que yo pese a trabajar al 100% cotizo nomás un par de horas. ¿eh? Bueno, <risa> tira, <risa> tira, <hostia>. Oye. Y <risa> sí, lo que hay, hay Mucho no. mejor de a mí cuando te dicen eso y, oye, que no falte. Que ya, gane, eh, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo, yo intento, me contengo, porque sé que la gente lo dice con... Oye, con, sí, con no, no, su no buena intención. Con buena intención. Claro. Pero la verdad que... de tu baja que que te diga oye, si faltara no pasaba nada pero bueno Dime, oye, yo tío mmm, si faltara no sin, se sin fuera ser un teatro. fan del, del trabajo sí creo que vamos creo que es importantísimo que, que se pueda trabajar tío porque sí porque pero sería importantísimo poder trabajar en por un lado en lo que en lo que tú quisieras y es difícil pero bueno no debiera ser imposible ahora mismo es prácticamente imposible eh, y debiera sobre todo poder trabajar, vamos a ya bajarnos al vulgo en unas condiciones dignas, tío, no es no, normal no, claro. a ver, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, yo puedo permitirme hacer esto sin mayores distorsiones porque soy un pringao que vive solo, que no tiene no tiene unas obligaciones familiares o tal pero claro, date cuenta que para cotizar menos de 20 horas, yo paso Eh, un es fuera casa todos los días así de media solo en desplazamientos para ir al trabajo y volver mínimo tres horas entonces claro desplazarte durante tres horas para trabajar dos eh, ganar para ganar para, para mí es suficiente suficiente y más que suficiente pero también reconozco que, que, que yo a lo mejor no estoy en esa rueda de consumo que para otros, que para otros ya es necesaria Eh, y, y, y la modera es yo por ejemplo, a ver, tú dices, coño, trabajes cinco horas, bueno, bien, no pasa nada, trabajes cinco horas, y, si patilla a fondo con lo que se ganen con cinco horas, vale, sí, pero el problema no es que trabajes cinco horas, es que trabajes dos, para ir a la, a la tercera, es hora y media, para ir a la quinta después, vuelves a echar otra media hora, eh, y luego tienes que volver, eh, eh, eh, eh. eso yo, No, no, no, sí, yo entiendo lo que quieres decir. Ah, es que es ahí la parte que yo siempre, bueno, yo hay que coger un no sé, para <coughs> establecer así una teoría o, o para lo que sea, ¿no? Para un, hacer un criterio general o piensas en la situación de, de la gente que perfectamente podemos decir el 90% de la gente porque porque estamos todos en, en la misma situación casi que habría que coger un un, un tipo sobre el que habría que pensar, es decir eh, cuando hablamos de esto bueno, este tipo de trabajos son interesantes o no, están bien o no, uno no tiene que pensar solo en, en sí mismo, hay cosas que a lo mejor para mí también podrían ser interesantes o que yo hice o que haría ahora y tal, pero habría que pensar en En si uno es una mujer con un par de hijos a cargo y y tiene que sacar una familia adelante pagar un alquiler pa hay que sea, pensar en el motivo por el que trabajes claro, claro, cuando claro. trabajes yo por ejemplo siempre te que que yo en mi caso eh, lo que realmente querría sería hacer un trabajo que estuviera dispuesto a hacerlo como voluntario claro eso eso es la, la vocación sí Claro. Ahora tengo, no te creas que estoy bastante cerca de ello Estoy sí, haciendo sí. cosas Por las que, oye, considero que debo ganar dinero Aunque solo sea porque Para pa sobrevivir Eso es una conquista Pero, de verdad, pero eso, es un, eso es una conquista personal yo, sí, o sea, sí, Así sí, lo veo cierto. yo Es una conquista personal Donde eh, Pero cuando uno habla de lo que Del trabajo en general y, O de la vida en general O de las condiciones en general Habría que coger algo Algo de modelo Yo cojo ese modelo porque en el fondo Es de donde eh, yo vengo es, es mi madre mismamente Es una persona que trabaja Que, pa que saco pa... dos hijos adelante claro, claro, claro. Entonces Si las condiciones de trabajo No son posibles para que eso suceda Es que algo algo grave está pasando ¿Y, y de y qué no se sabe. puede hacer? Pues todo lo que sea posible Para que esa persona pueda Desarrollar ese, ese Proyecto vital, no hay que pensar en A veces oís a la gente hablar de... No, los jóvenes... Claro, no, no, los jóvenes no hay ningún problema. Los jóvenes eh, trabajan de cualquier cosa. Yo no no me... O sea, a mí tampoco me parece lógico que una persona... Pues con, acabe sus estudios y tal... Y quiera y quiera tener un trabajo de puta madre, ¿no? Tendrás que igual tragar un poco de, de lodo, ¿no? No, no está... no está mal eso pero pero claro ese no es el no es el caso de un paisano de 50 no es años es el modelo de... yo cuando uno piensa en la situación del trabajo y tal rara vez yo pienso en mí yo pienso en todos los compañeros de trabajo que tuvimos ahí en la en la obra que ser... que, que podemos ella? podemos poner la mano en el fuego de que no van a trabajar nunca más en su vida Entonces, eh, cuando uno piensa en la situación de cómo están las cosas, Entonces, que es una conversación muy muy normal entre, entre la gente, bueno, ¿cómo están las cosas? Pues están de bien o de mal, en virtud a esas personas que tomamos eh, como referencia, a esa madre con dos hijos que que tiene que sacar que tiene que sacarlos adelante o o a ese eh, albañil o peón de la construcción que hace. Cinco años que no trabaja Y que no va a trabajar más en la vida Porque no tiene posibilidades Porque mismamente tú y yo estamos hablando aquí Estuvimos ahí, fuimos eh, compañeros Pero previamente habíamos estudiado Una carrera, ¿no? Creer que... que nos puede servir para algo Podemos pensar que no sirve para nada ese, ese A mí es... personalmente no me sirvió para, para mucho pero, pero que también lo hicimos cobrando dinero sí sí sí cierto que ahora, ahora es imposible ahora no podríamos no yo ahora tengo muy claro que yo ahora ya no estudio sí. una carrera yo yo porque es que no podría estudiar las, ¿no? yo es que me empecé en la universidad porque ganaba dinero claro claro claro o sea si no no me lo hubiera planteado en la vida si no hubiera hecho estaba apuntado yo iba a ser diseñador gráfico y tal estaba apuntado pero digo usted pero si yo en la universidad A mí me pagan 250.000 pesetas a, por, al año. portaré por y, y yo lo llevo bien y tal, yo está de puta madre, o sea, vamos sí, a ver, yo estuve en el mismo caso, yo también En, en mi casa se eso. utilizaba ese dinero como como la de muchos que estaban claro ahí que no, claro. con beca, no no era un dinero que nada, para las cosas del chaval y tal, no no, es que era un dinero que que se que se, que se sí. utilizaba, eso ahora yo hacía hasta la división entre 12. A ver cuánto, ¿Cuánto tocaba, tocaba y tal, ¿sí? y, joder. Y sí, sí, por acá, claro, para lo que se hiciera falta. Entonces, ¿eh? ahora, pues ahora eso no. Eso ya no existe. Eso. Ahora ya es curioso, incluso les Erasmus, y el otro día ponéme malo eso. Es que yo, los Erasmus, chicos, es que yo, los Erasmus siempre fueron para gente pudiente. Sí, ¿sabes? O sea, eh, Eh, hay que también porque ser, ser que realista lo, lo, El Erasmus, la beca Erasmus No, se no la permitir... tuviste ni tú ni yo Ni, ni tantos como nosotros da, Porque no se la podían permitir claro, porque claro. No cubría la... No, o sea, ¿dónde vas? Con, eh? <risa> con aquel dinero sí. A mí me hubiera encantado estar en, en, <risa> en Casa de Dios un año y tal <risa> Y haber salido de, de, de este pozo De, de mierda, ¿no? Pero, pero coño, es que no te lo puedes permitir O sea... Pues ahora ya ni los ni, ni los Erasmus, ¿eh? ¿eh? Ni los Erasmus. Y, y, y llamó mucho la atención el de que sacaron la norma, que le sacó la norma, de que para que idean una persona, una beca Erasmus, va a tener que demostrar un nivel de inglés realmente alto. Mm. Llamó mucho la atención, porque nuestro apenas inglés, ya, no es presidente de Penal Inglés. es un desastre. <risa> Pero bueno, Que, que no lleve una cosa nueva, pero que lleve metafórico, que lleve como, como tantas otras cosas. Yo, mira, con esto que hablábamos antes de la conspiración, de la salud y tal, que es un tema muy interesante y habrá cosas que, que sean ciertas, pero hay cosas que sabemos que son ciertas que son realmente dramáticas, tío. Eh, fue ahí muy sonado esto de Gamonal en, en, eh, Burgos. en Burgos y tal, que a mí me parece una cosa muy muy ah. interesante, pero yo creo que ahí se ve un poco la... La situación, un poco de. sobre todo de. de la izquierda, ¿no? Que necesita. necesita encontrar algo que les dé. que les dé un poco. la, la razón. Entonces, se quemaron los contenedores por una situación de absoluto azar. Porque sí. si tú ves lo que. O sea, está bien darse cuenta de que en un sitio donde había unas calles levantadas, llenas de vallas y de tal, y de contenedores y. eso y se sí, comieron los que no tienen la menor importancia y tal, solo le dieron importancia, solo le dieron importancia. Los los policías que que fueron allí como si aquello fuera eh, fuera Irlanda del Norte y luego mmm, toda una movida ahí de Gamonal, ¿no? que a mí la gente de Gamonal me parece de puta madre, igual que me parecen de puta madre la gente que está en Lugones ahora haciendo lo mismo, hasta que no se queme un contenedor, pues no lo va a apoyar ni Dios <risa> no y nadie se tal. va a fijar en, en nada porque tenemos ese delirio de que si no vemos ahí algo ardiendo aunque sea una gilipollez sublime y tal, pues, pues no, no no lo apoyamos, a lo que iba que el tío, el mismo constructor que, que que iba a hacer aquello y tal, que a su vez untaba al alcalde y tal <risa> es el mismo que hizo el hospital que pagaron todos pero que luego iba a ser que, privado que no, sí. y que el tío hizo con los desechos de los materiales que tenía de sus obras o sea que tú vas allí al hospital ese de Burgos y el suelo está, sí, está azulejado tío. de una forma y de repente cambia el azulejo y tal porque el tío cogía los desechos y tal y, y tuvo unos sobrecostes que cuadriplicaban bueno pues eso eso no hace falta ahí es donde se fue la pasta de Yeah. De, de tal o ahí o las farmacéuticas, ¿no? Que que controlan el el, el, falando, el pitote, ¿no? Hablando de eso que lo lo que ellos pasó los de Sacir en Panamá. Ya, ya. Pensaron que, pensaron que, era, pensaron que era igual que qué, <risa> claro, ¿eh? entonces Nosotros, cojones. Luego da sobrecoste. <risa> <risa> claro, dijeron los para bello, pero de qué cojones vais <risa> A ver cómo si está movida, si dices que la obra cuesta esto, cuesta esto, chavalín. Claro, Me imagino las les, les conversaciones privadas. dios coño, coño, pero si en España ya sí. Ya, ya, bueno, ya, ya. En España será así, chavalito, ah, no, pero aquí no? Lo peor, lo peor no es eso, Abel. ¿Eh? Lo peor que es que eso, como ya se sospechaba, los panameños son panameños, pero no son gilipollas, <risa> dijeron, no, queremos un aval. Y ah, el aval, es verdad, y el aval <risa> el av lo estamos avalando todos. Es decir, que eso si, que si esa banda de, de degenerados, tío, porque son una banda de degenerados, tío, que... ...que fueron allí a... ...a chupar del bote... pues no cumple con lo que tal, vamos a tener que pagarnos nosotros. Va a ser muy divertido. Va a ser o sea, divertido. A ser Igual que que se pagó el rescate a la banca y tal. No, págase todo, esto dice, es sí, sí. la hostia, pagase todo. Que también lo pagamos nosotros. Y... El calatrava, bueno, a saber, lo seguirá. Yo bueno, ahí están investigando ahora. Y... Ya, ya condenaron al tipo, tiene que pagar, no sé cuántas perras sí. no, no lo sé, no sé. Nada, condenaron a las perres, pero ¿qué más da, condena es algo, puede hacer la mierda de eso tenemos la y puesto nosotros. Sí, ¿no? Es una desgra. Por no la que tan dios. no ahí yo me leí ahí el otro día en un periódico hay un buen historial de obras lo decía este paisano yo lo que veo ahora mismo es que la lucidez está está muy extendida la gente ya lo que antes se decía ahí en, a la hora del pincho en una obra que yo creo que son los momentos Más lúcidos, de, de gran debate y de gran lucidez de las personas. Ahora ya se, sí, se, se extendió claro. y tal. La gente ya lo reconoce en todas partes, ¿no? Decía el paisano este hoy que, que tiene una esperanza de vida de tres meses y está en la lista de espera para nueve. Que no sé lo que... No, no sé, se me fue, tío, pero... iba iba en esta línea de lo que estábamos hablando tío. Yo te iba a decirte que, que Eso del momento lúcido El momento del pincho en la obra sería en tu obra tío, porque... ya, Bueno, o sea, me refiero A, a ese sí, pues sí, momento sí. De, de, de complicidad, tío Donde la gente dice lo que piensa Que yo creo que que sí, todo sí, el mundo sí. Eso, joder, que la pasta para operar a la gente Se fue En estas movidas Claro que sí, creo que sí Yo todavía sigo cabrándome mucho cuando una persona normal y corriente de la calle, un trabajador, te dice eso de bueno, de alguna parte hay que recortar, porque claro, hacerles eh, cosas sí, pero fáciles con más cuidado, porque tal. Oye, pero mongolín, ¿no te das cuenta que hay cuatro baballos ahí ganando una cantidad de perros increíble para que luego te vengan y te digan a ti Que, que, que yo que sé pues por, por decir una cosa la mamografía en vez de cada año cada dos para forrar hombre a ver, por Dios. yo por ejemplo hay un punto tío en eso que lo veo sano o sea a ver yo creo que uno con su dinero tiene que ser arrogante pero con el dinero de los demás tiene que ser eh, muy cuidadoso entonces yo creo que esa es la, eso es lo, lo razonable entonces yo pienso un ejemplo tío que es esa escuela que es que hay ahí en un tipi en, en Soto Rivera y tal uh -huh. que los niños son felices y aprenden mucho eh, y no tienen ningún medio o sea tienen muy pocos medios y luego miras y tal que si un ordenador que entonces es cierto que o por ejemplo piensas en la eh, sanidad en Cuba ¿eh? donde tú vas y no hay pruebas entonces uh -huh. los médicos tienen que desarrollar un oficio ¿Entiendes? De saber Bien. lo que tiene la persona, sin esto, sin lo otro. Y dices tú, coño, todo lo que se hace, eh, es decir, hay medios, luego está la voluntad de la gente, porque cuando uno hace lo que realmente le gusta y lo hace por los demás, igual tendría que estar dispuesto a entregar mucho más de sí. Es, de, es decir, eh, yo creo que la situación esta de, de crisis, que es crisis de, de los... de los de abajo, porque los de arriba están pasando lo mejor que nunca, tiene que, o sea, provoca también o puede provocar también que la gente nos demos cuenta de esto, o sea, que cuando uno está en eso que llaman público, pues tiene que ser muy cuidadoso consigo mismo y con los que tiene al lado, porque esto son unas relaciones, o sea, está está estás metido ahí en ese rollo. Pienso, por ejemplo, en la UNOSA, que todo el mundo se llevaba para su casa, ¿entiendes?, o en Sidesa cuando aquí desde que yo era, y todo el mundo lo veía y, y pasaba de, de tema, porque hay un poco la conciencia de, de, siempre fue un poco, esa la actitud a lo que iba, que cuando hay una persona que dice, eh, pues joder, sí, habría que, que recortar, estaría bien decir, bueno, bien, podemos recortar, De esto, o el Estado tendría que intervenir menos, que es una cosa que yo, en la economía, que yo pienso, tendría que intervenir menos, tiene que intervenir algo, habría que ver en dónde, es decir, o hay que recortar, sí, pero pero ¿para qué? Si vas a recortar para pagar los intereses de una deuda que no que, no que, que las personas no tienen la responsabilidad de ella, pues no, no tiene mucho sentido recortar para eso, si uno quiere recortar para... hacer las cosas diferentes y hacer más cosas pues estaría de puta madre bueno, pero ya sabemos ya sabemos que no de hecho menos al una cosa que te hiciste y eh, a ver eh, cuando una cosa llegue pública aquello de que todo el mundo llevaba para casa por ejemplo eso de la no, o sea, honor, de tal todo el mundo llevaba y claro eh, seguramente esa gente tenía el concepto de que de que lo, lo público no llegue a nadie mm. hay otros que dicen, no, lo que pasa es que lo público es de todos yo personalmente pienso que lo público y de ellos y de unos pocos entonces yo personalmente no tengo reparos en, en, en acabar con ellos, porque es que es de ellos hombre, el, el, eso sería diferente si fuera gestionado por nosotros hasta, ahora, hasta ahora yo creo que fue así porque aquí En España, sobre todo, no. yo pienso mucho sobre, sobre eso y tal, y hace mucho tiempo que, que yo lo llevo diciendo y tal, diciéndomelo a mí mismo y diciéndolo a los demás, que no es verdad eso, no es del todo cierto, hay que ponerlo eh, en duda, eso que se dice de... El estado de bienestar es una consecuencia de las luchas de los trabajadores. Ah, bueno, yo, yo eso lo no lo, eso no, no, me lo creo mucho porque allí donde tú ves que el estado de bienestar está más desarrollado, menos potentes fueron las luchas de los trabajadores. Sí. Eh, entonces, eh, o sea, más o menos si, si te fijas en los países, en los países del norte de Europa, nórdicos, en Australia, norte, por ejemplo, claro. donde no. donde uno tiene un paro vitalicio o, sea, o donde y hay otros bueno hay muchas muchas cosas eh, nacen de una yo creo ¿eh? en el origen y en su desarrollo y para eh, eh, llegar a tener un equilibrio nacen de una conciencia de una de la sociedad como una unidad que eso es incompatible con con el pensamiento tradicional de la izquierda porque está basado en la lucha de clases ¿no? uh -huh. entonces Eh, lo que yo veo, el resultado del estado de bienestar en países como, como España, es que las dos castas de ambos bandos firmaron un pacto tácito para repartirse el botín. Entonces, no, el 90% de las personas tenemos la sensación de que es de ellos, porque pues mismamente los, lo estamos hablando aquí: ¿no? eh, la UGT, el partido sí, sí, claro, no sé sí. qué, el otro. O sea, cuando uno habla de la casta que, que lleva saqueando. Lo que sale del bolsillo Porque el dinero público no existe Esa es otra gran gran mentira El dinero es una cosa privada Que el Estado coge de la gente Para gestionarlo para el común Se supone no sí, entonces, se entonces allá hay toda una camándula de crápulas Que llevan pues En el caso de España 30 años de democracia Y, y no sé cuántos años de, de tal Haciendo todo tipo de, de, de Atracos a mano armada Entonces por eso tenemos esa sensación Dale, hizo aquí un programa fabuloso, Pablo Danabases, explicando eh, con, Joder, con, con, tío, ah, madre, con Terán, tío, sobre, sobre el caso de Duro Felguera y explicaba perfectamente cómo la Duro Felguera, cuando un negocio le dejaba de interesar, se lo vendía al Estado. de ahí de ahí, de ahí viene la bolsa claro, por, por ¿Por, Porque ¿por no? el Estado <risas> es la, era la y es la prolongación de, de esos intereses. Más claro que ahora no se vio nunca... Yo creo que no verlo ahora es que se está realmente loco, porque ahora mismo el Estado está defendiendo únicamente los intereses de muy pocas personas, porque los intereses del, del resto pues van, no es que ya defienda los intereses del capitalismo, tal. es que defiende los intereses de cuatro locos, que de cuatro locos nada más. Yo personalmente creo que el, el estado por definición eh, tiene que ser de unos pocos. O sea, no, no asumo la posibilidad de que exista un estado que no sea de esa manera. Eh, Yo además creo que es esencial que incluso aunque se pretenda hacerlo de otra manera y tengas las mayores intenciones, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra, de otra manera que sí, porque el mero fecho de que exista un Estado y que es, implica que existan unas personas que se consideren con el derecho de decidir sobre los demás y yo eso no no lo llevo yo soy muy utópico, soy muy romántico yo para mí eso no, no para mí es una aberración o sea eh, hombre, algo eso es verdad no, es que eso es verdad yo no asumo, ¿eh? yo qué sé pues eh, aquello todavía incluso aquello que decía Platón en, en su República decía bueno pues el gobierno de los más aptos ¿eh? cada cual pues a lo que mejor eh, le interese yo incluso eso aceptaría lo porque hay gente por ahí que seguramente eh, aunque llegara un momento en el que tuviera la posibilidad de conducirse por sí mismos eh, preferirían ser conducidos por otros y escogerían no, no, yo quiero seguir siendo lo que soy y quiero que, que este y otro me gobierne vale, bien, los que quieran me pasa muy bien eh, me pasa muy bien si al mismo tiempo los que no quieren tuvieran el derecho de conducirse a sí mismos no sé hasta qué punto sería posible porque claro, pues, un Estado casi siempre implica aparte de una clase dirigente y una clase dirigida pues también implica pues la necesidad de una porción de tierra. ¿eh? No sé yo hasta qué punto la existencia de, dentro de esa porción de tierra de una serie de personas que decidieran por sí mismos, pues sería compatible con, con una organización en la que unos pocos tomen las decisiones de, de todos. Pero bueno, ahora ya estoy metiéndome en filosofía profunda. No, no hombre, sobre. es que eso, eso es un tema... Todo, yo se puede ver todo a un nivel profundo o, claro. o a un nivel de a un nivel más más superficial, sí, más, más, más superficial o más yo pienso en la en, en esta señora de de que tiene dos hijos y los tiene claro, que sacar claro. adelante. Esa señora a día de hoy necesita que exista el Estado. Eh, sí, entiendes? Eh, o sea, eh, pero a mí sí que me vale las cosas que dices y me vale también Una visión que, que igual a ti te, te puede gustar, que, te, que tengo yo, que en un principio las autoridades cuanto más lejos mejor. Eh. O sea, eh, hay un. Una cosa es que el Estado exista, que yo ya te digo que llevo. No conocí otra cosa que el, la asistencia del Estado y, y en el tiempo que yo vi, creo que la dependencia de él va en aumento. y que cada vez es más necesario para el común de la gente sobre todo teniendo en cuenta ese factor de decir bueno vamos a fijarnos en, en esta persona eh, eso es verdad lo que también es verdad es que hay una eh, hubo un espolio de de esos sin precedentes bueno sin precedentes no que eso es mentir decir que no hubo sí. precedentes de esto es mentir porque porque va repitiéndose y, y va haciéndose cada cierto tiempo de la historia, es como una respiración donde <risa> se permite gran una gran fluido de, de dinero y luego se recupera, se recupera los intereses, idea. eso lleva pasando en la historia En muchos procesos eh, históricos, sobre todo en, en Europa, tienen que ver con eso. Si investigamos igual llegamos casi a las mismas familias, porque porque, porque hay una genealogía del espolio, entonces Eh, hay que actuar a, a varios niveles A mí me gusta pensar siempre las cosas con, con diversidad Es decir, qué circunstancias podrían hacer O cuál sería el clima en el que podrían existir O coexistir Varias formas de, de entender las cosas eh, Que es una cosa que ahora mismo eh, no está permitido Ahora mismo todo, el mundo, todo sí, tiene que ser en que, en que de una forma que... Entonces Eh... creo que es posible un estado laxo, o sea que el estado misma mismamente un estado débil, un estado débil es interesante porque que yo puede surgir muchas posibilidades y muchas y, y muchas eh, alternativas, yo o sea y eso puede dar lugar a muchas posibilidades que que hace 50 años eran impensables antes de 50 años todo iba era como una cosa así de cajón esto es así así así en cambio ahora eh, con la crisis de su modelo pues eh, permite que existan muchas eh, realidades diferentes esto se parece más a, a o sea vamos no que se todo toca, ¿no? todo eh, si yo te entiendo más o menos lo que quieres decir Eh, digamos que la crisis ha extremado eh, hay un extremo que es el del control total y la pobreza a la que están sometiéndonos y hay otro extremo que es el de la autoorganización de las personas para hacer cosas que antes ni, ni se planteaba sí. hacer porque no tenían falta. Que antes era, era diferente y yo creo que antes era casi imposible y yo creo que eso es un clima casi como un clima o sea que es el ambiente en el que y eso es o sea es interesante que, que vaya más o sea que porque las personas nos vamos retroalimentando unos unos con otros entonces no sabemos dónde dónde puede llegar a parar o cómo puede llegar a a suceder y habrá o sea es impensable que deje de de prestado y habrá estado ahora, y será mejor ahora, ahora que mismo, lo, sí, claro. lo que yo veo lo que yo quería decir es será mejor que el estado vaya en una dirección que a que vaya en bueno, otra eso, y eso eso entronca mucho con lo que yo tengo dicho a veces en, en este programa y hay mucha gente que cuesta entenderlo eh yo por ejemplo tengo un, un SD yo digamos que sería bueno si para esta explicación que voy a dar digamos que yo sería un maximalista soy un anarquista que ¿no? defiende la, la inexistencia del Estado, la no necesidad del Estado le, la organización de los individuos por sí mismos y demás, pero también soy perfectamente consciente de que claro claro que eso y, y absolutamente posible entonces yo estoy en contra por ejemplo de movimientos que sé yo, como decirte bueno estoy en contra incluso ya de, de movimientos de, de estos de extrema de izquierda que a mí no me interesen también estoy en contra, por supuesto, de cualquier movimiento de izquierda que no sea extrema estoy contrario a, a cualquier intento de cambiar las cosas a través de la democracia soy soy contrario a todas esas cosas, pero, sin embargo reconozco su valor y decir yo, por ejemplo, falaba yo un día aquí con el, nuestro amigo maniago de que yo, por ejemplo aquel día ponemos un, un ejemplo concreto que ya era el... estábamos viendo alguna cosa en el periódico Diagonal, y yo decía, digo, manejo yo estoy absolutamente en contra de, de esto que fue el Diagonal, o sea, en contra no, no me interesa, no me parece que se haya válido, eh, está tan tan tan lejos de mí, que para mí es exactamente igual que la Nueva España, exagerando es y tal, digo, pero pese a ello, yo quiero que el Diagonal siga existiendo, porque tiene un valor de... Eh, tiene un valor que además es innecesario que esté ahí y es necesario por una, una cosa que, que en psicología se llama la, la disonancia cognitiva que llegue que una persona que está aquí que está en, en, en la mitad puede entender lo que está un poquitín cerca de la mitad pero no puede entender lo que está en el extremo y imposible, y absolutamente imposible primero tiene que pasar por esos otros pasos para llegar a entender el extremo Si yo mismo estoy en el extremo y ¿por qué porque pasa por esos pasos o sea no no me levanté un día y dice Hostia, el estado oye no, no, no, una no. mierda el individuo y es lo que realmente importa yo por no, ejemplo eso no. esa visión la, lo que eso que un hombre que le diste tú ahora, psicológico es lo que yo llamo un clima Ajá. o sea lo que yo entiendo eso como un algo que está entre dos polos entonces eso genera una una posibilidad una, una posibilidad Ahí está. entonces Eh, yo también soy bastante crítico con, sobre todo con todas aquellas ideas que que son en sí mismas un estado. Es decir, que creen que tienen la razón absoluta. Ah, bueno, de, es que, que eso eh, es una increíble. Es decir, con todo aquello que tiende a objetivar y a posicionar las cosas de forma como cajones estanco. Uh -huh. Entonces dices, no, esto es, no, esto tiene unas posibilidades. ...que se multiplican precisamente... Por, por, ...por lo que tú estás... ...lo que tú estás diciendo... ...yo uh -huh. por ejemplo o esa... ...esa visión la... ...la entiendo... ...luego uno puede, puede... tal ...yo personalmente el anarquismo... ...aparte de que lo valoro mucho... ...como una corriente de pensamiento... ...que aporta mucho... ...a la humanidad... ...yo... Eh, ...por ejemplo ahora... ...que está tan de moda esto de decir... ...del capitalismo está acabado... ...hace falta algo que lo supere... Uh -huh. ...yo... ...creo que eso ya está inventado... ...o sea... Eh, ...y eso es el anarquismo... ...o sea... ...en el sentido en que... ...para mí se opusieron... ...en la historia... ...el comunismo y el capitalismo... Uh -huh. ...pero es que... ...ya desde el inicio... ...la síntesis ya estaba hecha... ...que es el, es el anarquismo... ...porque... a diferencia del comunismo que desprecia el individuo, claro. el anarquismo nace con el individuo, Efectivamente. otra sí, cosa sí. es que el anarquismo en su evolución hayan primado más y tengan mucha más, aparentemente mucha más trascendencia, porque como es un movimiento muy diverso y muy laxo, todos aquellos aspectos que tienen que ver con con el sindicalismo, con tal, pero eso no eso no es el anarquismo solo. O sea cuando uno por ejemplo ve alternativas al capitalismo ahora y ve y las ve y dice coño este esta red de monedas alternativas de trueque y tal es, coño, es que esto es anarquismo cuando uno ve la teoría del decrecimiento que los propios anarquistas critican dice no es que eso es anarquismo también o sea Ay, claro. es, es anarquismo dentro del paraguas el problema de... es que como digo yo muchas veces Hay tantos anarquismos yo creo que como anarquistas. Claro, pero porque, además llega la esencia. De pero, que eso es lo, pero eso es lo grande de, de, de esa forma de claro. pensamiento, mientras que mientras que de lo o sea que yo por ejemplo el anarquismo lo respeto lo respeto mucho, o sea por eso, porque porque su aportación es ingente, o sea cada día que pasa sigue aportando más, aunque aunque no sea visible, aunque lo reconozcamos como otra cosa. Si tú miras las fuentes de donde viene si tú miras a la gente que quiere cambiar realmente la educación, y, y dices tú, ¿de dónde están tirando? Están tirando de un hilo que empezó un anarquista. Sí. Cuando tú quieres ver. A, a mí lo que me molesta muchas veces es que los anarquistas no son conscientes de ello. Y la gran mayoría de los anarquistas sí, no tiene eh, puta idea. O cuando uno dice. No, cuando ves cualquier solución para la sanidad, ¿de dónde viene el naturismo? Ese, ¿Dónde empezó? Ejemplo, el naturismo? También, claro. ¿Cómo.? Dice, no, es que empezó ahí. O, o, por ejemplo, eh, yo voy a poner un ejemplo de un, un tío que a mí cada vez me gusta más, que es Kropotkin. Si todas las personas buscamos el bienestar, tío, yeah, es lógico que uno sea laxo, en, como estás siendo tú, en, en decir, no, puede existir esto que no tiene nada que ver conmigo. pero no es que yo le conceda desde arriba la, ahí, la virtud de, de, que pueda, de que pueda de que asistir, sino que considero imprescindible que exista él para que exista yo. Y, y entonces, hay, eh, si yo tiendo al bienestar y él también, pues entonces podemos hacer que, o lo que yo te decía antes, de no eh, pienso desde mí mismo, sino desde un ente abstracto que es esa señora con dos hijos que tiene que salir adelante. Es decir, es un mecanismo intermedio entre... Yo y el mundo. Claro, eso no es lo mismo pensar eso así que pensarlo de otra forma, porque la dirección de los pensamientos yo creo que influye. Es decir, no es lo mismo pensar aunque la conclusión sea la misma, es uh -huh. decir, aunque tú digas no, hostia, pues no es lo eh, a ver si me si explico esto bien. No es lo mismo pensarlo así uh -huh. que pensarlo de otra forma, aunque la conclusión sea la misma, es decir, no es lo mismo ser paternalista que no serlo. Eh, no es lo mismo decir no hay que hacer esto es hay que hacerlo así porque no tiene si nace de la conciencia de que desde abajo uh -huh. o sea, desde la, desde el individuo a reconocer cómo es el el, el mundo con una conciencia real aunque las conclusiones aunque el resultado sea el mismo como el proceso no tiene nada que ver uh -huh. originan cosas completamente diferentes. Sí, es lo que yo creo mencionar. que más o menos te entiendo. Eh, a ver que aunque dos personas piensan lo mismo, si uno no lo piensa porque lo leyó en un libro y el otro lo piensa porque lo vivió. Sí, pues no es exactamente lo mismo no es exactamente lo mismo. Eso ya sería, no es exacta, eso es una una parte de uh -huh. no es exactamente. Lo, yo me refiero más aunque el acto, lo que queremos hacer o la consecuencia de, eh, no sé, por ejemplo, hablando por ejemplo de esta ...del caso de esta señora con dos hijos... ...que a mí me parece muy interesante... ...que... ...que esa persona... ...en estas circunstancias en las que estamos... ...tenga un... Eh, ...ya que me roban el dinero... ...de mi bolsillo todos los meses... ...el 50% de todo lo que yo gano... ...en el año... ...el 50% se lo lleva al Estado para como, como mínimo. para... ...como mínimo... ...para distribuirlo en eso que tal... ...ya que hacen eso... ...yo quiero que de ahí... ...a esa gente... ...a esa persona... ...se le... ...se le... dé un dinero... ...todos los meses... ...porque... ...eso va a hacer... ...que esa persona sea más libre... Eh, ...y eso me va a repercutir a mí... ...eso es... ...una forma de pensarlo... ...es diferente pensar... ...para esa consecuencia... ...es diferente pensarlo así... ...que... ...pensarlo de otra forma... ...ya, yeah, ya... Yeah. ...porque... ...el efecto que hace como... Eh, ...todo el proceso... Eh, nace desde otro sitio y aunque llegues al mismo punto las consecuencias son completamente diferentes a qué me refiero yo que muchas veces eh, eh, simplificamos mucho las cosas y, y las vemos solo desde un punto de vista puramente superficial entonces vemos todo como muy sencillo cuando deberíamos de prestar mucha atención a cómo es el proceso en el que, que pensamos las cosas uh -huh. <risa> Eh, sí, voy a poner un símil sí, ahorita, Yo no, no tengo el don de la... De, de, to, y, y que Yo estoy medio orientalista porque estoy ahora yendo una novela que sí. hay ahora un montón de monjes budistas ahí hablando sí. entre ellos Digamos que ye, como si uno está en, en un palacio y otro está en el mismo palacio pero uno fue al palacio caminando por la montaña y el otro fue al palacio en coche No sé si Sí, bueno, eso así es una buena es una buena el resultado no es el mismo. Efectivamente. ¿sí? Bueno, ahí pues estamos. A lo que el que fue andando, no es lo mismo de ir a sí. Santiago en un viaje organizado por la comunidad sí, de vecinos que no. ir caminando. <risa> no tiene que ver. Ahí. Pues eso, que a veces para llegar a la misma conclusión el camino es lo que es realmente importante. Sí, efectivamente. O sea, el proceso efectivamente. de cómo, por ejemplo, yo esto lo pienso mucho con con este tema, ¿no? Eh, bien, si te estoy yo, bueno, a mí me gusta. Yo creo que el Estado tiene que intervenir poco en la vida de las personas, lógicamente en la economía también. Pero claro, usted está loco ¿vale? porque eso es una idea ultraliberal, li, ultraliberal y tal. Y dices, no, esto, esto de mano es una idea ¿no? porque la economía planificada, yo creo que, que demostró que tiene y que hay que dejar a la gente. Eh, desarrollar su propia economía Yo creo que incluso sus propias monedas yo El otro día estaba viendo una red de trueque Que hay aquí en Asturias, no en el Himalaya o sea, Aquí no, los, en Oviedo, que los se llama Rastro, los copinos. los copinos Que hay, igual que hay un IVA Te quitan, bueno, pues hay un, un 8% que, Pero es que esa gente Con su modesta red de trueque Con una moneda que se llaman los copinos Que yo puesto porque haya 5.000 monedas de esas, o sea, en cada barrio tiene que haber un tipo de moneda. Hay, están dando ayudas a la gente, es decir, a gente que forma parte de la red que no tiene ingresos. Se le dicen, bueno, pues de lo que vamos cogiendo de todos los intercambios, se lo vamos dando. Usted tiene 100 de estos al mes. O sea, si es posible, si es posible en una red mínima, ¿cómo no va a ser posible? Es decir, con todo este dinero lo que me refería. que muchas veces esto que tiene nombre común de renta básica se puede ver o como una maldad tremenda o como una cosa súper interesante. O entiendes? La, la cara tiene, y la cruz es tiene, compleja. Tiene la cara y la cruz porque la forma de pensamiento de, de, de, depende mucho de cómo Pe de, se desarrolle el depende proceso. De, de quién la gestione claro. también. Ya, ya, ya. ya. Si, te, si, por ejemplo, el estado actual decide, venga, vamos a dar renta básica, Ustedes sigan consumiendo, uh -huh. sigan haciendo para mantener la máquina, que se puede uh -huh. llegar a ver así. Uy, se, sí, sí. Se puede llegar a ver así. Es más, en muchos países cumple esa función. Por eso yo creo que lo importante es el proceso, o sea, uh -huh. cómo, porque Como si si se produce que eh, cualquier persona que sea que tenga la más mínima noción o de, de economía a un nivel básico sabe que esto solo se puede solucionar desde el punto de vista de de la de o sea de aumentando la demanda porque aumentando el consumo uh -huh. eh, eh, ya no podemos hacer más obras ya el estado no puede solo se puede llegar hasta desde ahí y hay países de la unión europea sobre todo los países alemania que todo este ajuste que está produciendo en los países del sur es precisamente para poder ellos permitirse hacer este ajuste en en otra línea es decir dando dinero en vez de, de quitando porque ya como ya acabaron con muchas cosas que tal, se lo pueden permitir entonces es diferente, si las cosas vienen desde arriba, es decir hay un rey o una, o una casta que dice vamos a darle a estos gilipollas un dinero para que sigan alimentando que la rueda, que eso fue lo madre, que hizo Roma, ¿eh? Roma dijo, no, no, son ciudadanos ustedes, no se preocupen, tomen, anda tomen y sigan ustedes aquí dando eh, dándole vueltas al arado este de la esclavitud Es muy diferente eso a si eh, Surge entre las personas La conciencia de la unidad Tú cuando dices No, yo puedo pensar esto Y para mí esto está completamente alejado de mí Pero Pero entiendo que exista Es más, apoyo que exista este tío Que dice todo lo contrario claro, a mí claro. Es porque eh, Sabes, tío, que hay una unidad en las cosas Entonces, ¿qué más te da que ese sea Completamente diferente a ti? o sea Porque entiendes que es necesario que, entiendo que es necesario claro, eso, que claro eso que, sí. que eso suceda pues hay yo creo eh, ciertas ideas fuerza que que pueden ser muy útiles ahora mismo una es esa una es esa y otra es que mmm, si todos tendemos al bienestar y todos buscamos nuestro bienestar uh -huh. coño por qué no lo vamos a, a bueno si, si el principio de En mi principio, por lo menos, de, del egoísmo del anarquismo sí, de Guedalista, sí, sí, sí. o sea, sí, sí, sí. no, yo egoísmo. Es que, intento es... que los demás estén bien, intento hacer cosas bien por los demás, pero a lo mejor incluso podría decir, pero por propio egoísmo, por propio interés. Y para cuando sí. lo, para que cuando lo necesite yo, los demás también me den claro, a mí. Pero es que eso es una, un funcionamiento. Dice, coño, no, es que eso es una idea anarquista y tal. Como cuando uno dice apoyo mutuo, que. que piensan que es usted anarquista y dices no, hombre es que el apoyo mutuo lo practican todas las especies de los seres vivos o sea efectivamente que no son anarquistas o sea que de lo que se no lo de, de la reflexión tío, que yo creo que ese es un punto muy interesante de de conquistar o sea no se trata de igual de lo que se trata es en vez de que todo el mundo sea anarquista de que dejemos de ser anarquistas para ah, ser, para ser todo claro. el mundo entiendes claro, o sea claro. porque Coño, si esto es, decía el otro día César Rendueles, que es este chaval, el hijo sí, de si Rendueles, que fue insumiso y tal. Dice, no, no, si es que todo el mundo es anarquista, pero no lo sabe. Eh, ahí, estoy, ahí estoy bastante de ah, acuerdo pero con él. De eso, de eso... <risa> bueno, menos los reptilianos de de ahí arriba. ¿Qué dice aquí de boom Que es el anarquismo, para mí, un término demasiado abstracto. Algunos se atreven a declarar esta es la visión del anarquismo de tal. Ah, sí. Y yo me pregunto, ¿y eso dónde y cuándo? No creo que sea suficiente con escribir el tópico del antiestatismo. Siguiendo esa regla de tres, en Estados Unidos encontraréis legiones, millones de anarquistas. Eh, de Bon, llegue el anarquismo, de, el anarcocapitalismo, llegue una realidad, existe. Eh? Por eso decía yo que, que anarquismos casi hay tantos como anarquistas. ...yo creo que cada persona que se declara anarquista... ...y que digamos que entiende lo que significa eso... ...porque hay muchos guajinos por ahí que van a anarquistas por la vida... ...y bueno, yo mismo cuando tenía 16 años de anarquista por la vida... ...no tenía puta idea... ...pero pero sí que creo que, que en el momento que la persona tiene tiene conciencia de, de esas de ideas... Eh, se convierte se convierte en una amalgama porque hay tantas como como personas y, y, sí. que, y que lo, como personas que lo defienden y es que lo implica va implícito en el en el término mismo y efectivamente dices que, que Estados Unidos está lleno de, de anarquistas y verdad el anarcocapitalismo es un tal pero es que no solo eso sino que el el anarquismo realmente eh, si, su hilo es el ...el pensamiento liberal... ...claro... ...o sea, al contrario que el... ...que el marxismo que es una doctrina... ...que viene un poco más de la filosofía... ...alemana, hegeliana y tal... ...el anarquismo... ...viene un tipo de anarquismo... ...una forma de entenderlo... ...que puede ser perfectamente tal... ...yo por ejemplo nunca me considero anarquista y ...yo le tengo mucho respeto a esa... ...a esa palabra, o sea... ...no, no me atrevería a decir yo yo soy anarquista... ...no, no me... ...pero sí es verdad que, que puede... que también he eh, visto desde este prisma de que estábamos hablando Devon eh, si es posible que ciertas ideas del anarquismo sean estén perfectamente en la cabeza de, de todo el mundo que yo creo que, que que es algo que es algo muy muy bueno, el problema es vamos a hacer que sea o sea que, que esté en la práctica de, de la gente o sea que también yo creo que es que es posible ¿no? y comentar lo de que, que no hay ya suficiente con el antiestatismo eh, hombre no no creo que no pero pero bueno incluso los anarcocapitalistas eh, no se quedan ambas en el antiestatismo van mucho más allá eh, hay incluso hay incluso yo tengo leído textos de, de anarcocapitalistas que intentan incluso eh, diseñar pero diseñar hay un Un, un, unos servicios sociales propios de, de ese sistema que ellos defienden ellos basanlos en, la, en, la, en una cosa que ellos llaman la caridad eh, fue un concepto que bueno que no no acabe de, de entenderlo muy bien o de o de gustarme mm. Mira, o de por gustarme ejemplo, mucho, pero bueno por ejemplo hay un liberal que a mí me gusta mucho que es Silvio Gesell que, que es liberal pero para mí tiene ideas que perfectamente encajan con, con el anarquismo y el tío entiende que hay una economía real que es la que favorece los intercambios de de las habilidades de las personas que es una cosa es una relación social y que para mí entendió eh, uno de los fundamentos del, del capitalismo perfectamente y, y supo llevarlo al terreno precisamente más o sea generar riqueza ¿no? o sea bienestar colectivo uh -huh. eh, Eh, combatiendo para mí el fundamento primero de, del capitalismo, que no es el intercambio, o sea, que no es el comercio y no es la, la moneda, es una capacidad abstracta, que después la moneda no es más que la concreción de esa abstracción, pero lo que es previo. Entonces, yo muchas veces lo digo y, y dices, cuando una persona eh, tiene va a su huerta y salen. ...60 kilos de patatas... ...a todo el mundo le parece muy razonable... ...que te hagas un puchero con patatas... ...y los otros 55 kilos los guardes... ...para lo que pueda pasar... ...eso es muy razonable... Sí. ...pues ese pensamiento abstracto... ...es el fundamento del capitalismo... ...porque el, el capital... ...es todo excedente... ...que supera el consumo inmediato... ...entonces tú estás... ...constantemente... ...eso es una función abstracta de la mente... ...de pensar en el futuro... ...estás constantemente interactuando con el futuro... ...que todos sabemos o deberíamos de saber que solo existe el presente. Entonces, ¿cuál es la clave de la moneda que estos tíos desarrollaron? Igual que los copines, hay un 8% que queda para el común... ...y desde el común se distribuye. O sea, no van, pensamos ya en el euro, porque el, el euro sí. es deuda. O sea, tú ya debes desde el principio. O sea, su fundamento es la deuda. Es, es una trampa mortal. Pero, por ejemplo, esta moneda que diseñó los geselistas... ...o el tipo este... ...o que se implantó en muchos sitios de Suiza y Austria... ...en pequeños cantones y tal... ...y que provocaban un gran desarrollo social... ...porque tenía fecha de caducidad... ...es decir, perdía valor... ...en vez de aumentar valor... Si, si no usaste... ...perdía valor... ...entonces lo que hacía... ...era provocar el intercambio... ...o sea, provocar la relación social... Eh, el, ...el mercado... ...entendido como... ...como casi como un juego... ...como un disfrute los unos de los otros... Y a su vez, de ahí, pues igual que ahora existe el IVA, el, en ese caso, pues el municipio, que no deja de ser el concejo uh -huh. eh, cogía unos fondos que utilizaba para el bien común. Entonces, si tú aumentas los intercambios y coges fondos para el bien común y los utilizas para el bien común, no para tal, resulta que esas comunidades empezaban a tener una, un bienestar, que es lo que nosotros llamamos ahora... riqueza, aunque ahora cuanto más ricos, peor vivimos la, la mayoría, es una cosa muy muy, muy curiosa, entonces eso provocaba eh, bueno, eh, provocaba que hubiera una gran diferencia entre los sitios que desarrollaban esos modelos y los sitios que seguían utilizando la moneda que era deuda, o sea, que lo único que llevaba era al enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de unos muchos, por lo que yo iba. Con lo que concepto el ejército del, se encargará de, sí, ese de arreglar situaciones. Sí, no, arregla, y las cosas se las arreglaba ejército. Claro. el ejército. El concepto ese de algo que si no se utiliza se caduca, se, eh, caduca por, ¿eh? pues va a un fundamento de, de, de cómo tú piensas que muchos problemas de los que hay ahora, todo está basado en, en cosas abstractas, es decir, las hipotecas es una cosa súper abstracta porque tú estás haciendo una cosa que estás, te dejaron un dinero y no, no lo tienes y estás pagando a 20 o 30 años. la deuda es más abstracto no puede ser, no, es que esto te hablan del, del no sé qué del libros del o del no sé qué del Ivos, el Ivos es lo de, eh, lo eh, de internet o sea, que te hablan de cosas que son superas porque está basado todo en quimeras entonces el, el, yo el, ese es el fundamento del, yo creo ¿eh? de, del capitalismo, de eso que llaman el, el neoliberalismo es la abstracción o sea, la capacidad de sacar A las personas de su centro O sea, de su interior Para hacerlas vivir con, en un mundo De... Joder, probador Iba a meterme en una cosa Pero entonces ya... No, métete, métete No, no, no me quiero meter Porque son las once y media vale, no, no, pues vamos. Y como mañana a las seis y media Tengo que levantarme Estamos llegando a un nivel de profundidad Tan grande ¿eh? Que yo ahora mismo voy a empezar A pasar... a hablar del gran problema de la humanidad, que es el simbolismo, que si nunca hubiéramos desarrollado el simbolismo... Bueno, hombre, pero eso, ¿Ah? eso puedes decirlo, no pasa nada, podemos dejarlo, de, ahí, dejarlo para, ahí para, no. otro, día. Hostia, <risa> para si, otro día. si tenemos que tratar del simbolismo, bueno, para a ver otro si, día. si hay que tratar del simbolismo, <risa> se trata. Oye, jódeme la de Dios tener que, que cortar ahora, pero esta mierda de ser mini trabajador, Bueno. No, tío, yo te entiendo perfectamente. Porque yo, bueno, yo ya cené a las 8, pero porque sigo acostumbrado a. a, a, tal, a pero yo a estas horas eh, normalmente ya estaba. No, además, estaba mañana, mañana va a ser un problema. Va a quedarme algún viejo, seguramente, de la furgoneta. Porque no voy a estar en condiciones. Pero bueno, espero que, que el café se ayúdame Oye. Mmm, Tenemos ahí a alguien escribiendo. Discul sí, disculpes especiales a, a la gente de chatoma que los deseamos aquí. Eh, en el medio de la, de la discusión Disculpes especiales a, Y gracias Gracias a Segun que nos contó que Cómo se sentía esto eh, Gracias a A Devon que nos contó aquí Unas cuantas cosas Y gracias a Fuku que está cagándose en la mar Porque marchamos Fuku, y que, joder esto ser, y, y, claro, claro, Son sí. putas el capitalismo En una sociedad normal Yo a lo mejor mañana no tendría que trabajar porque una sociedad normal la gente diría no eh, falla en Edonia en Edónico falla tranquilamente porque aportes más haciendo en Edonia claro que porque es que ninguna otra cosa, es, ¿eh? ese es otro ese es ese es, ah. ese es otro tema que el bienestar tío es lo que yo veo el bienestar favorece que la persona se incline hacia su vocación entonces hace que todo hay que buscar sponsors este fuku me me, me interesa porque esto hay que ahora es cuando teníamos que decir este programa está patrocinado, ¿Está patrocinado por? por por zumosol ¿eh? nah, este programa eh, fuku según está patrocinado nomás por coño no, ahora, cómo se busca esto cago en la mar y es verdad que ahora tenemos tenemos ubuntu Joder, pues no, yo sigo quería pensando que ah. los puntos es para superdotados, tío. Sí, tío. De porque... manera, chico. No, yo tengo un caso y no Ah, vale, ya lo encontré. Que que yo estoy patrocinado nada más por los con dos, tío, que los pongo ah. todos todas las semanas. ¿Qué pones? la de que no te cojan, tío... Porque yo no, ...no la quiero... conozco, tío... ¿Nunca ...es que yo esta, me, eh? quedé, me quedé mal. en Armas para el Pueblo... Y todo. Eh, ...no, pero esta ya mucho más tal... ...porque resume mucho... ...no, a mí me gustaba mucho, yo era del Escuadrón de las Obras... es <ríe> verdad... <ríe> ...no, pero, pero esta mola más... ...y es otra época que tuvieron... de cuando pasaron por muchas épocas... ...esa primera ya era medio humorística... ...luego pasaron una época muy seria, muy combativa... ...que por ejemplo ya, ya esta de ese tiempo... Después pasaron también por un periodo muy demócrata eh, y ahora el último disco ya no sabría dónde meterlo. Tío, eh, porque yo no sé exactamente ya de, de lo que son. Pero bueno, yo como siempre todos los hermanos acabo, acabo con ellos porque yo siempre yo os digo a, a los mis, a los mis eh, bien sea ya por 107.3, bien sea ya a través de, de internet. Siempre os digo lo mismo que, que no calla, no para que no moscoya que que si estáis sintiendo anedonia, lo más fácil es que seguís unos antisistema y, y estáis el peligro de que de que Boscoya oye que en un ya. no puedo decir eso de el que viene vámonos porque no estoy seguro de si el que viene voy a voy a tarde vale pero bueno que si no nos vemos el sueño que viene vémonos entre los dos no pasa nada ya sabéis que en un boscoya ¿Enti nada para qué oracepas? esto? Es un cabero. Pura y simple tomadura de pelo. ¿Por el pasado por arte de magia tiene vida propia? Va cambiando. Salgun con encadenar biografías en la enciclopedia. Limpiando todo total. ¿Para que no fueran los hechos? Que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 Érate coca. Este un pero sabes ya que a la vida das Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa. no quieres caldo, toma siete tazas. Todos a una pisándote la chepa. ¡Rompla! Trinca, malversa. Que siga doble. La cuerda flamenca. ¡Grita con ellos! ¡Viva las caenas! ¡Rompela ya! Tu silencio, lettura che ti ho un alla piazza che te dio che non a la che piensa y que che non te cojan, che no, te cojan, te cojan. te cojan, te cojan, te cojan.